Querido Gerardo Campos, ¿cómo arriba don Gerardo? Hola, muy buenos días, Walter, buenos días a toda la gente de Encuentro por allí. ¿Cómo anda? Buen día, Gerardo. Bien, nervioso. ¿Cuándo se cumplen, digamos, reales, 10 años, digamos? Hay una fecha ya así que... Ya se cumplieron. A la ver... verdad que ya se cumplieron, es el primer viernes de enero de cada año, es cuando conmemoramos realmente... Ah, festeco, cierto que, que lo hacías cumpleaños. por ahí siempre al, claro, al, al evento, ¿es verdad? Pero bueno, en esta oportunidad era era previsible hacer algo mucho más grande, hacer algo en el Centro Cultural también, que es un lugar icónico para, para, para todos nosotros en la comarca, y, y bueno, obviamente hacerlo después de la temporada estival para que todo el mundo estuviera presente y pudiera participar, ¿no? Creo que esas fueron las coincidencias que se buscaron en este año en particular. Bueno, y contémosle a los que están escuchando de qué se trata esto que estás preparando, cómo es, si se saca entrada a dónde, de qué manera, vamos con información. Bueno primero y principal decir que como siempre la, las propuestas que que lleva adelante evitar corazón de acceso gratuito un poco la, la intención es que todo el mundo tenga este acceso a los artistas este que se presentan por ende que que no sea un impedimento el dinero por lo menos en este tipo de, de encuentros que buscan a su vez como objetivo principal la promoción de nuestros artistas vecinos los que tenemos acá los locales como los lo llamo yo Aunque me han dicho que ya no quieren llamar los artistas locales por algún lado pero para mí eso tiene una fuerza identitaria muy importante y muy valiosa para los que vivimos en, en la localidad y artistas locales son de cada punto del país no en esta oportunidad un poco como sido testigo como como ejemplo dierma patagones presentando en esta oportunidad a más de 150 artistas en, en escena y de los distintos de las distintas ramas del arte, no solo la de la música, que es un poco lo que más nos atraviesa a todos, sino que también van a estar presentes las artes literarias, las artes escénicas, danzas, este teatro, también las artes visuales, en fotografía, en plástica, en, en alfarería, también los artesanos van a tener su espacio y su lugar, Este y bueno un poquito de eso es, es, es la intención no De mostrar la cantidad de talento este de esta profesión tan compleja tan complicada de desarrollar como tal en nuestro país este que no no se equipara quizás económicamente a un médico a un abogado este a un docente entonces bueno es un poco visibilizarlo visibilizar al artista local más allá de, de o, o por fuera de lo que es la industria tradicional de las grandes ciudades y que se pueden hacer grandes cosas para eh, tomar conciencia por parte de la comunidad de que hay que acompañar estos procesos creativos de cada uno de ellos, que hay que estar cuando hay un concierto, comprar un libro, ir a ver una exposición de cuadros, porque ese es el primer punto para que un artista con talento, con esfuerzo, con trabajo y con profesión pueda vivir de eso. No, no, no hablamos, insisto, de, de, del gran marketing internacional o nacional que hace millonario o músico, sino que hablamos... Simplemente de tener un trabajo digno, una profesión que se quiere llevar adelante y poder vivir de esa profesión y no tener que terminar en una oficina, en un supermercado o en otro lado para, para conseguir los recursos económicos. Esa es un poco siempre la intención desde el inicio de Bitlacora. Uh -huh. Y eh, ya se cumplen estos 10 años y este sábado a partir de las 4 y media están uh -huh. invitados para aquellos que se acerquen, quienes desean y vayan al Centro Municipal de Cultura que se van a encontrar. Una de las particularidades es el uso de todo el centro cultural, hemos podido trabajar firmemente con la Municipalidad de Viedma para usar todos los espacios, la sala mayor va a estar dispuesta con todos los artistas musicales en dos sets, uno para lo que son bandas y otro para lo que son artistas solistas, dubotríos, eh, luego el hall de entrada va a ser protagonista de las artes escénicas, la danza será allí la que, la que haga su, su labor, Eh, artístico-cultural. Las paredes y pasillos, obviamente, del centro cultural estarán revestidas por las obras de más de 25 artistas visuales. Luego la sala de Cides Diagetti también será protagonista para los artistas literarios, escritores, escritoras, tendrán diferentes horarios para firmar sus obras a aquellos que hayan comprado un libro o que quieran hacerlo también en el lugar. Estará la posibilidad este, de, de, de poder charlar un poquito con el autor y bueno recibir esa, esa firma autografiada. Este, ...por cada uno de ellos... ...luego los jardines como te decía... ...serán sedes de los artesanos... ...y artesanas... ...principalmente el colectivo artesano... ...se ha sumado a esta propuesta... Y contaremos con dos pantallas gigantes, una afuera y otra adentro en la Sala Mayor. La idea es ir apreciando y disfrutando de toda la experiencia artística, que es donde estés dentro del Centro Cultural. Es decir, si estás en la Sala Mayor y la actividad se está desarrollando afuera con las danzas, vas a estar viéndolo en la pantalla de la Sala Mayor. Si estás afuera, vas a poder ver también lo que sucede adentro de la sala. Así que esa es un poco la experiencia que intentamos. También habrá dos sonidos, uno en el interior de la sala, obviamente, y el otro afuera. ...para acompañar todo el proceso y todo esto también se transmitirá por streaming... ...para aquellos que no anden por la comarca puedan disfrutarlo también... ...las siete horas de realización este por el canal de YouTube de Itácora Comarca... ...y de la Municipalidad de Dorma. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que va a ser el despliegue en esta jornada. Te digo que hay grandes y talentosos y reconocidos artistas locales participando de esto... ...que a su vez van a ser eh, un aporte visual, este justamente aparte del streaming... ...va a haber mucha captura de imagen porque posteriormente la intención es la realización de un documental, no registro, eh, como, como se han hecho en, en los dos festejos anteriores de Itaco, que hicimos los documentales con un registro de todo lo sucedido y entrevistas, sino que va a tener un guión de documental en donde la intención es esa, ¿no? Poner a Viedma como ciudad testigo a nivel nacional, este, con sus propios artistas, en el trabajo, en la labor, en el desarrollo de la actividad eh, artístico-cultural de una ciudad, Este, y en el desempeño que llevan los eh, artistas adelante para la construcción cultural identitaria de una ciudad, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, darle valor justamente al engranaje que pueden llegar a, a generar en lo que es la maquinaria de la industria cultural. Bueno, entonces, <risa> le pasemos. Eh, sábado, entrada 16.30, <risa> gratuito, Centro Municipal de Cultura, va a ocurrir con de todo, de 16.30 a 23 horas más o menos. No, digamos que a las 23 horas está planteada la propuesta de la vigilia de Malvinas Que es otra acción este, conjunta, integradora que estamos Ajá. llevando adelante Esta vigilia va a tener este, como propósito justamente lo que se venía haciendo normalmente en el memorial eh, Pero, eh, bueno, justamente en el marco del Centro Cultural habrán actuaciones este, artísticas Algunas palabras de los excombatientes Y allí mismo a las 12 de la noche se entonará el himno nacional mirá. argentino Claro, mirá Por la fecha ¿Es claro, exactamente, vos... ahí empezamos el 2 de abril, la banda de la policía será protagonista y posteriormente a esto, sí, a Eternium y Barloventos, cerrando toda la jornada en la sala mayor del Esa... Centro Cultural, así que si hasta la 1 de la mañana vamos a estar de joda. Tremendo, Gerardo, bueno, eh, con toda la producción y demás, está con todo y estamos hablando de los 10 años de bitácora, más de 150 artistas, artes visuales, musicales, y escénicas, que se va a vivir con entrada libre y gratuita este sábado en el Centro Cultural. Bueno, Quiero destacarte otra cosa, Walter, sí. antes de, de la despedida. A las 20.20, 20, 20 horas, 20 minutos, estaremos representando en el escenario mayor lo que fue el abrazo musical, una realización que hicimos en pandemia, sí. este, con con Bitácora, este, Nemesis Estudio y Son Usterra, con la dirección musical del maestro Nito Ibáñez, y 40 de ustedes, gozo protagonista, y también 40 de ustedes, cada uno desde su casa. Eso se estrenó el 25 de abril del 2020, estábamos todavía encerrados, cuando este abrazo musical con el tema porque cantamos este de Benedetti fabero este fueron protagonistas no y acercamos un poco el arte a cada uno de los hogares de viema patagones y de otros lugares también que han que han podido apreciar esta realización bueno un poco mi sueño en ese momento incluso cuando estábamos estrenando el video en el canal de youtube era decir esto en algún momento hay que poder hacerlo en vivo cuando todo esto termine cuando todo esto pase y bueno será un poco una manera de cerrar ese círculo no todos los vocalistas en el escenario interpretando el mismo tema, cerrando un poco lo que fue la pandemia y homenajeando también a los trabajadores de la salud y a los artistas que tanto bien este eh, pudieron ofrecer de eh, todo para, para para bueno, sobrellevar ese periodo complicado de nuestras vidas uh -huh. en el ensayto. Lo acaba de presentar es Gerardo Campos, el que habla es...